Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Día, buen día, buen día a toda, la, a toda la audiencia. Bueno, bien, visitándolo, como vos bien decías,、uh -huh. para recordarle a la gente de la comarca lo que va a ocurrir el 10 de noviembre en el Centro Municipal de Cultura. Como vos bien decías,、eh, hace muchísimos años, más de 25 años que vengo haciendo estos homenajes recordatorios a a gente de la cultura que ya no están.、Uh -huh. eh, es un evento que se hace con entrada libre, gratuita, Bueno, aquellas personas que por ahí pueden colaborar con un alimento no precedero también va destinado a gente que le hace falta o a algún comedor,、sí. pero no es obligación tampoco. Y está declarado de interés cultural por el Honorable Consejo Liberante de b i e r m a todos los años. Y este, bueno, y este año vamos a estar recordando、eh, a, a Alberto Titorión. Un operador que, de radio que trabajaba en, en Radio Nacional, casualmente era el operador nuestro del, del programa Sentir Patagónico, que todavía está en el aire, y este, muchísimos años con él trabajando. También le vamos a hacer a, un homenaje a Edilio Núñez, un, un chico que era del campo, que estuvo r a d i c a d o acá, un músico,、eh, lamentablemente falleció muy joven. Eh, también les vamos a estar amenazando un matrimonio a Yolanda Margot Calvo y Humberto León, que son los papás de Hilda León y Ruben León, más conocido por ahí como el Colo, para que alguno、uh -huh. lo conozca, que bueno, han aportado un montón a la cultura,、eh, la yolanda este, Era una persona que cuando yo tenía hace muchos años una escuela de folclore, era la que se llevaba la ropa a la casa, la que la lavaba, la que la cosía, la que la planchaba, la que llevaba la ropa para que la que bailarina esté impecable、sí. arriba del escenario. n o Y gente que siempre nos, nos daban aliento, nos acompañaban. Y, este, y también、eh, vamos a estar rindiendo homenaje a Jesús Aranea.、Eh, También más conocido como el Colo, Cambierma, tenía una casa de caño escape aquí en Vierma. Y, este, y él, este, muchos años, se hizo locución, hacía la presentación de la Escuela de la Danza, y después también este, fue un muchacho que transmitió muchos años las carreras de bicicleta que se hacían a c en b i e r m a cuando se corrían、sí, a toda la plaza. Y él es el que transmitía todo eso.、Uh -huh. Bueno, a todos ellos le s vamos a estar rindiéndole este homenaje recordatorio. Esto va a ser el sábado. El sábado 10. El sábado que viene, no el, este sábado, l semana que viene.、Claro. Sí, ¿quiénes van a estar? t e r e s i n v i t a d o s hermano. Sí, sí,、eh, va a estar el Taller de f o l c l o r e del Barrio Vallegrano, en la cual yo participo también. Este, ahí voy a estar presentando, como es el Día de la Tradición, una obra de Molina Campo. Voy a estar presentando.、Eh, también va a estar m a v e r León. Y cantando tango, que le va a cantar unos tangos rindiéndole homenaje a su padre.、Eh, va a estar Juan San Román, otro cantor de tango también.、Eh, va a estar el trío Unión, Alberto Fratini, y va a estar esta chica que es del Cóndor,、eh, Julieta Hernández,、ah. que era la hija de Huito Hernández, el gran cantor de tango. Sí, me、también. acuerdo, sí. Bueno, todos ellos van a estar este, esa noche en el Centro Municipal de Cultura. d a qué hora empieza? 21 a 30 horas arranca el escoteco. El sábado, este sábado、sí. n o aclaramos, ¿no?、Sí. El sábado d la semana que viene.、Sí. Y, este, y bueno, y a la familia se, en, se le entrega como todos los años un certificado, un diploma, este, en reconocimiento ¿no? a, a lo aportado a la cultura. Bueno, ¿estás haciendo un programa en estos momentos? Estoy, sí, sí, haciendo en, estoy en Radio del Sur, y como siempre, ahora estoy haciendo nada más que el lunes, martes y jueves. Porque mi compañero bueno, se fue a vivir a la Prida, a Miguel Ángel Alegrini. Y este, así que b、bueno, u estamos n o e haciendo tres días, este, de 21 a 23, el programa s e n t i r p a t a g ó n i c o Sí, ¿cuántos y e viene el homenaje para nuestro Chango Morales? El año que viene. El año que viene、eh, tengo varios, este, incluso e s t á el director de la radio también, le vamos a estar rindiéndole un homenaje. Eh, también el año que viene tengo en vista、eh, hacerle un homenaje también a otro que colaboró muchísimo, que estuvo mucho tiempo trabajando en el EU15,、eh, este chico que trabajó en Vialidad Nacional. Me acuerdo que él iba y colaboraba con nosotros,、eh, y colabora b a de tal manera que un día le digo a Julio g o n z á l e digo, la verdad es que le tendríamos que dar algo que participe con nosotros, que, que no haga de presentador. Entonces un día le ofrecimos a, a Carlito Fraser, y, y él decía, no, yo no me animo a hacer,、eh", y entonces le daban, me acuerdo, una maderita, como si fuera el micrófono, y practicaba, le decíamos、uh -huh. lo que tenía como tener que、uh -huh. presentar. Y así arrancó, y después se entusiasmó, fui, r e c o r r i m o s me acuerdo, toda la línea sur, y él era el presentador de la escuela de danza. Y después, este, bueno, lo vieron la voz que tenía y se lo llevaron a trabajar en el U15. Trabajó muchísimos años en el U15 como locutor ahí.、Uh -huh. Carlito Fraser, y bueno, falleció hace ya un año y medio.、Ya.